Hola, hola, hola, ahora sí sufrimos un pequeño corte, <ríe> un pequeño corte en la transmisión. Ahí estamos, programa número ciento cincuenta y nueve. Bueno, esto es radio, ¿verdad? Estamos en vivo. Bueno, un pequeño corte, pero ahí estamos.、Eh, bueno, esto indica que el programa, cuando lo suba、eh, a las redes mañana, va a estar en dos partes, ¿no? Al, al haber este corte, parte 1 y parte 2 de este programa 159. Y la parte 2, bueno, es la parte final. Nos quedan. Dos bloquecitos nada más y se termina esta historia de este domingo.、Eh, a ver, quiero ver si lo estoy. Creo que está todo bien. Quiero ver si se está grabando porque ahí estamos. Sí, sí, sí, se está grabando. Quería asegurarme de eso.、Eh, Le decía domingo 5 de abril de este mes. De este año, perdón, 2026. Bueno, ¿qué sonó en este bloque? e q u e pasó? Escuchamos a la gran banda Circus Maximus con Juego de Vida, Game of Life. Luego escuchamos la canción Alive, justamente en vivo. La canción Alive en vivo en Japón en Low Park. Un dos por uno de esta gran banda Circus Maximus. Y luego de la tanda escuchamos. A Hardline con Hot Cherry, este clásico jarroquero, y otro clásicazo、eh, de los 80s con la gran banda Tiqueto. Va el saludo para Alejandro Estrella, que es fan Fana de esta banda, entre otras, por supuesto, Tiqueto y Forever Young, Por siempre por siempre joven. Esa es la idea, claro. El gran músico Russell Allen, vocalista que hace poco visitó aquí el país, presentándose, si mal no recuerdo, en el Teatro de Flores, con Symphony X, hizo, realizó un post, un comunicado en su plataforma de Instagram. Y tiene que ver con lo que va a sonar en el próximo bloque. ¿Mm? Y el queridísimo Russell Allen, en un comunicado, en un post, dice: Esta canción es dedicada a mi hija Ava y a, todas,、eh, a todos a a luchan a s todos quienes t o d quienes luchan con el autismo. Y también a sus familias. Espero que esto ayude a la gente a comprender por lo que pasan estos niños y les abra los corazones para ser más comprensivos e inclusivos. Por favor, dice: haz clic en, en el enlace y compartí esta canción. Ayuda a crear conciencia. Bueno,、eh, no puedo compartir el, el enlace aquí、eh, en vivo de este post de r u s s e l l Allen haciendo una reflexión respecto a este problema del autismo y que hace referencia a su hija. Que evidentemente tiene este problema,、eh, pero lo voy a hacer. Voy a compartir, no el link, pero sí voy a compartir la canción que tiene que ver con este post y con esta historia.、Eh. Así que voy a compartir la canción de Russell Allen que se llama Love Hair Like I Do. Love Like I do haciendo referencia y conciencia al autismo y todo lo que tiene que ver ¿sí? con esta lucha, y para poder crear, como dice Russell,、eh, más conciencia. ¿sí? Así que voy a dar comienzo a este bloque que se、si、viene el bloque más tranquilo del programa, el bloque.、Eh, De las baladas, que yo sé que a ustedes también les gusta, ¿eh? así que se viene un bloque lindo con algunas baladas que elegí antes del cierre del programa. Así que vamos con este bloque y voy a dar comienzo a a este bloque de las baladas con la canción Love Her Like I Do ¿eh? de Russell Allen, dedicada a su hija y a todos、eh, quienes padecen esta enfermedad del autismo, a este problema del autismo. v a t w h a t w h a t w h a t a n w h a t w h a t w n a m w h a t a h w a a t h a a a t w t h h t t a t a t h a t h h h She lines them up in rows, flying out the door, running barefoot in the snow. There she goes. She likes to go out in the garden and pretend that she's the leader of the band. Singing to a favorite tune. Tugging on a big balloon with dolls in hand The places in her mind is where she likes to hide away But inside her heart I know she's dying for someone To come and Heaven seems so far away, y o u l try to hide it in c o n f u o n It'll be tough フィンズで semana、あっ、ピンゴボリアリス。 じゃあ。 「そういえば」 que Más tranquilo del programa, acaba de pasar o de finalizar. ¿eh? Que bloquecito antes del cierre les compartí en este programa número 159, que de a poquito va llegando a su cierre, a su fin. Les quiero agradecer a todos ustedes por el apoyo y el aguante de siempre. A este programa, a la radio, a este proyecto y a este humilde servidor en este programa de rock y mucho metal que arrancara ya por el año 2012. Parece mentira que haya pasado tanto tiempo y bueno, haber sostenido también con mucho esfuerzo. Este humilde proyecto de radio. Bueno, ¿qué sonó? Ah, le quiero agradecer mucho a mi colega Ney Stream por el videito de avance de este programa. Justo le, le envié todo, todo el material a último momento y, y bueno, este, y pudo llegar a tiempo. Le agradezco muchísimo a mi querida colega Ney. Por el trabajo del video que quedó muy bonito, muy lindo, e s t e avance del programa que está de a poquito llegando a su fin, programa número 159. Saludos a mi colega de radio, e d i c que ahora está en su querida Colombia, en Bogotá, Colombia.、Eh. Un saludo grande a los amigos colombianos, que los quiero mucho. Un saludo. Eh, gran saludo a un gran país, Colombia también.、Eh, un saludito también a、eh, A Lautaro y a su hermano, Hinchas del Porvenir, Hinchas del Porve, también、eh, haciendo el aguante.、Eh, un saludo, a ver, este, también mi querido Porve, que es o que juega mañana.、Eh, el, querido, el club, el equipo donde jugó mi querido padre, mi querido papá, al fútbol. Años Dorados, mi querido porvenir de aquí de la zona sur, no de Monterande, sino de la localidad de h e r l i pegado a, a Lanús, por ejemplo,、eh, mi querido otro club, mi querido club El Porvenir, que bueno, va a jugar, va a estar jugando mañana. Tuve alegrías deportivas porque ganó San Lorenzo el día viernes a Estudiante s de la Plata y hoy ganó. Mi querido Mirandés de España. Bueno, ¿por qué no? Hay dos sin tres. O tres sin dos. <risa> así que puede ser ¿eh? que se dé el triplete de alegrías deportivas y mi querido Porvenir también gane mañana. Estaría genial. Un fin de semana espectacular, deportivamente hablando, claro.、Eh, así que va el saludo a lo, todos los amigos del Porvenir y al a u t a r o y a su hermano. Y también quiero. Eh, ah, ahí vi el, el. Compartí el post de. De r u s s e l l Allen. Que sonó en este programa. En mis redes en Instagram. ¿m? Haciendo homenaje a su hija. Y. A esta historia del autismo. ¿Y qué sonó en este programa? q u En e este bloque anterior, mejor dicho. Sonó.、Eh, quien le decía a r u s s e l l Allen. Con Love her like I do. Luego escuchamos a la gran balada de Rhapsody of Fire, un temazo que se llama Magic Signs, signos de magia. Una magia, una verdadera magia, ese tema, esa canción que hemos escuchado de Rhapsody of Fire, sobre todo tan épico como nos tiene acostumbrado、eh, Rhapsody, en este caso Rhapsody of Fire. ¿eh? Eh, escuchamos una gran interpretación, estupenda di diría yo, de Aliona、eh, Yamushaim de Quits and Cheeses de este cover de Ski d Row.、Eh. Lo dije bien, Aliona、eh, Yarus Yarushina, ahí está, lo he hecho mal. Aliona Yarushina con Quits and Cheeses de Ski d Row, un temazo y una. Exquisita interpretación, diría yo, de este cover. Y por último, escuchamos a la legendaria banda colombiana Los Comienzos de Juanes, ¿eh? antes de que se volcara a otro estilo de música y a hacer、eh, pop, por ejemplo,、eh, con su proyecto que lo vio nacer como músico Equimosis. Y la canción solo, Alon, ¿eh? esta balada de equimosis y los comienzos de、eh, Juanes cuando estaba volcado la historia del rock y el metal. She understand be bueno, queridos amigos y amigas、llega el final de este programa número159.Y。como siempre, ¿eh? gracias por el aguante de siempre. Veremos si el próximo, en160 ya va a ser. 160 del próximo programa. Y bueno, como siempre, d i g o si el universo lo dispone,、eh, estaremos saliendo el próximo domingo o el próximo lunes. Veremos, ¿eh? veremos cómo pinta cómo pinta la semana, cómo pinta todo. Será el programa número 160 ya el próximo. Espero les haya gustado esta edición de este programa número 159.、Eh, como siempre, mucha música y bueno, hablando también. De la triste actualidad, no, no sólo、eh, de la triste actualidad que toqué sobre el tema de Medio Oriente, la guerra y toda esta locura que se podría haber evitado. ¿Mm? Bueno, lamentablemente, algunas personas con poder están muy mal de la cabeza, ¿no? muy mal de la cabeza.、Eh, y claro, con lo que toqué también de la parte deportiva, voy a cerrar este programa. Con una banda que ya sonó en este programa. Si estás escuchando desde el principio, te vas a acordar cómo arrancó este programa hace un par de horas atrás, cuando estamos ni más ni menos en las.、Eh, y ya casi. A ver, el programa arrancó pasadas las. 19:30, sí, ya más de 3 horas de programa. Claro que sí, esta es la segunda parte, porque r e c u e r d e n que hubo un corte,、eh, y esta es la segunda parte del programa. Así va a ser subido este programa, parte 1 y parte 2. Este es el cierre, pero allá hace más de 2 horas atrás arrancamos este programa con luego ¿no? de haber escuchado a los violadores y el homenaje a. a Los Caídos en Malvinas, en este homenaje del pasado 2 de abril, muy representativo para todos los argentinos con la guerra de Malvinas.、Eh, escuchamos a una banda de Túnez, así es, una banda tunecina que mezcla rock, metal con esos sonidos tan lindos y par tan particulares arábicos.、El、Medio Oriente presente en este programa. Vamos a cerrar este programa con la canción Creyente. Creyente. En estos días de Pascuas y creer en. con que se termine toda esta locura que estamos viviendo. Que nos afecta a todos, ¿eh? Nos afecta a todos. No es solamente. a la gente que está padeciendo todo esto en Medio Oriente. Nos afecta, obviamente, y debemos, debemos ser empáticos. ¿no? Nos afecta a todos. A todos. Y también esto se ve reflejado a la larga o a la corta con el precio de las cosas. ¿no? Entonces, si vos pensás que estás muy lejos de Medio Oriente y esto no te afecta, claro que te afecta. No solo te debería afectar en lo empático, sino que te afecta. También en el bolsillo, ¿no? A mucha gente le importa eso, la economía. Solamente la economía, bueno, te va a afectar porque el precio de los combustibles s está e n aumentando, el precio del barril del petróleo se está yendo, discúlpenme, al carajo por este cierre parcial del estrecho de Hormuz. El precio del gas, y todos sabemos que cuando aumenta el combustible, de a poco, t e aumentan todo. q u e aumentan la luz, la energía, q u e aumentan el gas, q u e aumentan los alimentos. Así que no podemos estar ajenos de ninguna manera a lo que está pasando en el mundo. Y además, con el riesgo, con el gran riesgo de que uno de estos loquitos apriete el botón y sea un desastre. Y sea literalmente un desastre. Esperemos que no. Esperemos que lo paren o haga, alguien haga、eh, reflexionar a estos locos de que esa no es la solución ni es la decisión, la mejor decisión que pueden tomar. ¿Mm? Bueno, cierro del programa 159. Vamos con creyente, así es. Creamos en que un mundo mejor es posible, así es.、Eh, vamos con m a y d a t desde Túnez. Believer, versión grabada en el Hellfest hace dos años atrás, allá por el 2023,、eh, tres años, 2023, en vivo en Hellfest, en Francia. Believer, Mayrat, nos estamos viendo en el próximo programa. Abrazo grande a todos, buena semana, buena semana y gracias por el aguante de siempre. Nos vemos. Believe in who you love because we are all believers. f i n ィ s ズで semana、アプ ro ロ rocky metal。Con Vikingo Borealis。Con Vikingo Borealis。Por Radio IBR, IBR.